Cuentos de hadas españoles. El gigante egoísta Había una vez un castillo en medio de una ciudad que permanecía vacío desde hacía muchos años Allí no vivía nadie Se decía que en ese castillo había vivido un gigante pero en todos estos años nadie había visto allí a un gigante ¿Has oído hablar del gigante del castillo? Imagino que son rumores. No deberíamos creerlos. ¿Ha visto alguien al gigante por aquí? ¡No, no! ¿No, no? Deberíamos disfrutar la belleza de este lugar y no prestar atención a esos rumores. ¿Pero quién mantiene entonces ese castillo? Había un precioso jardín rodeando el castillo. Estaba lleno de flores, árboles, fruta, pájaros y mariposas Todos los días, los niños pequeños jugaban en el jardín Era el sitio que más les gustaba y el más seguro para los niños Jugaban a muchos juegos diferentes Correr tras las mariposas era uno de sus favoritos ¡Eh! Hey, ¡Mira esa mariposa naranja! ¡Intentaré cogerla! Yeah. ¡Corre tras ella, pero no le hagas ¡Ah, oh, por supuesto! El jardín era tan bonito como el cielo y de repente un día apareció el gigante Se puso muy contento al ver el precioso jardín tan bien cuidado ¡Oh, mi precioso jardín! Parece bendito por la madre naturaleza Estoy contento de haber vuelto El gigante había vuelto al castillo por la noche No había niños jugando en su jardín Al gigante le gustó esa paz Sin embargo, por la tarde, al gigante le molestó el ruido que procedía del exterior Los niños habían venido al jardín a jugar Al gigante le gustaba vivir solo No le gustaba tener a nadie a su alrededor Decidió salir al jardín Cuando el gigante apareció en el jardín Los niños que estaban jugando allí se asustaron Empezaron a gritar y a correr a todas partes Todos intentaban escapar El gigante estaba muy enfadado con tanto niño jugando allí ¡Fuera, pequeños monstruitos! ¡Estropeáis mi precioso jardín! ¡Fuera! ¡No volváis a entrar en mi propiedad! ¡Este es mi jardín! ¡No es vuestro! Todos los niños que jugaban salieron corriendo del jardín y se fueron a casa El gigante entró en su castillo y disfrutó la paz que lo rodeaba El gigante se echó a dormir Los niños pensaron que el gigante se había ido y no pudieron resistirse a entrar en el jardín El gigante se volvió a despertar y vio a los niños jugando otra vez en su jardín Se enfureció y gritó a los niños Los niños, asustados, huyeron El gigante vigilaba el jardín desde entonces Ni dormía de noche de madrugada, vio una rama de un árbol con flores desprenderse No entendía por qué A la mañana siguiente, el gigante vio unos niños jugando otra vez en su jardín Corrió al jardín muy enfadado Los niños se asustaron cuando vieron al gigante tan enfadado El gigante decidió levantar un muro alrededor del castillo Ahora el gigante estaba solo en su castillo Nadie podía entrar en él El gigante es muy egoísta ¿Por qué quiere el jardín solo para él? Debe de ser una persona muy triste Deberíamos averiguar por qué está triste Le pediremos que juegue con nosotros Solo se lo podremos pedir cuando nos deje entrar El gigante dormía mucho tiempo Cuando despertaba Se sentaba en la ventana Y contemplaba la belleza de su jardín Pero veía cómo de vez en cuando Caían ramas de los árboles Y pensó No durará mucho Cuando llegue la primavera Mi jardín volverá a florecer Se sentó en la ventana Todo el invierno Viendo cómo su jardín se secaba día a día Me Esperaré a la primavera Mi jardín florecerá y estará más bonito que nunca La primavera llegó y pasó Pero el jardín seguía seco No quedaba ni una simple flor, ni pájaros, ni mariposas El gigante estaba muy triste ¿Por qué no florece mi jardín? ¿Por qué la naturaleza ha abandonado a mi precioso jardín? La naturaleza estaba enfadada conmigo ¿Pero por qué? ¿Por qué estará enfadada? El gigante pensó en ello día y noche Ahora estaba harto de su soledad Una mañana, unos niños entraron en su jardín Estuvieron jugando un rato hasta que los vio el gigante El gigante estaba enfadado con ellos Corrió hacia ellos gritando Los niños salieron corriendo de su propiedad enseguida Menos uno El gigante vio a un pequeño de pie bajo un árbol Empezó a temblar cuando el gigante se acercó Se echó a llorar ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, no me mate No volveré a entrar ¿Mato a gente? ¡No! ¡No soy una mala persona! ¡No! ¡No, no mato a, <risa> a nadie! Tampoco te mataré a ti ¡No llores! Quiero irme a casa Por favor, déjeme marchar ¿Qué querías hacer antes de que llegase yo aquí? Quería subirme a este árbol, pero no puedo ¡Ah! Oh, ¿Era eso? ¡Yo te ayudaré! El gigante cogió al niño y lo subió a la rama del árbol Ahora si quieres, llama a tus amigos Podéis jugar aquí El gigante vio la preciosa sonrisa en la cara del niño El niño llamó a sus amigos para jugar Los niños entraron y el gigante regresó al castillo De camino, vio una pequeña planta con un par de flores Se sorprendió al verlas y se alegró Se giró para ver a los niños jugando felices A partir de ese momento, los niños empezaron a jugar en el jardín como solían hacer Y enseguida el jardín empezó a florecer como antes. El gigante sentado en la ventana comprendió dónde residía la verdadera belleza de su jardín.